...realizó en la ciudad de Rosario, más precisamente en la Facultad de Humanidades y Artes de la UNR, el primer encuentro nacional de familias homoparentales, es decir, las familias eh, conformadas, digamos, por las personas, eh, eh, familias conformadas por personas del mismo sexo, ¿no? Y que en el marco de la mes de, del mes de la diversidad afectivo sexual, reunió a varias personas en distintos puntos del país y que esta vez se realiza también en la ciudad de Rosario. Eh, vamos a ver cuáles son la, las historias que se contaron, las vivencias que se intercambiaron, cómo, cómo fue un poco la actividad de este fin de semana, de este primer encuentro nacional de familias homoparentales. Estamos en contacto con una de las personas que participó justamente allí de los debates, que es Selva Sánchez, eh, de familias homoparentales. ¿Cómo va, Selva? Buenos días y muchas gracias por atendernos. Hola, buenos días. Bien, eh, Selva, nos gustaría conocer un poco cómo fue este encuentro, este primer encuentro aquí en la ciudad de Rosario. Bueno, te comento un poco los números Vinieron 68 familias de diferentes lugares del país Es la primera vez que se hace un encuentro nacional de familias homoparentales Y se hizo por primera vez en Rosario Como vos bien dijiste, en el marco del mes de la diversidad Nosotras tenemos una organización que se llama Mis Mamás Que es la or primera organización de familias homoparentales En la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Rosario En uh -huh. la cual yo presido y hay un grupo de, de familias que trabajamos juntas, que nos reunimos quincenalmente cada domingo. Surgió la posibilidad de hacer este encuentro, que se pudo hacer gracias a la ayuda de varios ediles este, de acá de la ciudad de Rosario, de algunos diputados y también de algunas actividades que nosotras hicimos previas al encuentro para poder este, financiar esto, porque a todas las familias se les pagó alojamiento y a muchas combustibles o pasajes para que puedan participar. Este no solo estábamos nosotras, sino que participaron en los distintos paneles varias agrupaciones de la ciudad de Buenos Aires y se arribaron a diferentes conclusiones. Básicamente, si quieres te comento más o menos sí, lo que fue el sí, resumen sí. de la jornada de las dos jornadas y después este te cuento algunas cuestiones más anecdóticas. Cómo no. Bueno, lo que se arribó es que necesitamos el reconocimiento de la existencia de hecho y de derecho de nuestras familias. Eh, el respeto de la Convención Internacional de los Derechos del Niño y de la Convención de Derechos Humanos y de todos los pactos internacionales a los cuales nuestra constitución adhiere y que exigimos leyes de matrimonio, filiación y adopción, uh -huh. como así también la implementación de políticas públicas para las familias LGTB. Básicamente esa fue la conclusión a la que se arribó. Claro. Eh, por otra parte, nos gustaría conocer un poco qué, qué se debatió con respecto al, term, al tema de qué es una familia y, y de, de cómo se van dando transformaciones en la sociedad. Digo, me imagino que esos debates habrán cruzado eh, todos los encuentros y un poco eh, la, la idea, eh, enmarcado todo esto en los debates que se da, están dando en el plano legislativo sobre la, la ley de matrimonio de personas del mismo sexo, habrán tenido un condimento especial ¿no? con el debate que hay a nivel nacional. Sí, el, el encuentro fue planteado por nuestro grupo como un encuentro eh, primeramente a nivel afectivo. La idea era tejer una red social en la cual todas las familias que participaron, que no somos todas obviamente las que hay en el país, sino un porcentaje, se conocieran. Así que para eso se implementaron diferentes, este, diferentes actividades. Había paneles más teóricos, eh, había una ludoteca montada para los chicos para que pudieran estar contenidos allí nosotras pudiéramos estar en los talleres, que se la tenemos que agradecer al área de la diversidad de la MUNI, como así también el espacio al programa universitario de diversidad sexual de la UNR y a la Escuela de Filosofía que nos dio su aval para que podamos desarrollar las actividades. Es la primera vez que se hace humanidades sí. este un encuentro de estas características. Este, con respecto a lo que vos decís, sí, obviamente, en todas las todos los paneles surgió el tema de la deconstrucción del concepto tradicional de familia uh -huh. eh, Éramos casi todas mujeres, pero había una pareja de chicos con un nene adoptado de más o menos 8 años eh, Un, un nan, testimonio, de, por así decirlo, de una nena de 20 años Que tiene su, eh, sus dos mamás que conforman una pareja Que fue, creo, el más contundente Porque ya es, ni una, es una persona adulta Claro. Y había otra pareja que tiene su hijo de 20 años Que como dicen ellas, entre comillas, salió heterosexual Eso fue como un testimonio para mostrarle a la sociedad que los gays no criamos gays No somos una fábrica, digamos, de, de personas con la misma eh, elección sexual que uno Y sí, se trabajó sobre la deconstrucción del concepto de familia También hubo un taller sobre técnicas de inseminación, información donde hacerlas y demás Porque había mucha gente del interior parejas de chicas del interior que estaban interesadas en, en informarse que esa también era una de las finalidades del encuentro porque hay una red tejida entre nosotras que nos va este posibilitando estar a nuestros hijos Selva, ¿qué tal? Buenos días. Eh, vos recién mencionabas que justamente habían sido más mujeres que hombres en este, en este encuentro. Digo, en general eh, se da más, digamos, que son las parejas de mujeres que tienen más hijos. En el caso, digo, porque sí, sí. está claro que en el caso de las mujeres es la mujer, una de las mujeres la que las que queda embarazada, digamos, pero ¿cómo es la situación? Rico, una o dos, tenemos una pareja en el grupo en la cual, este eh, tienen una nena. De cuatro años la mamá biológica obviamente es una y ahora la otra chica está embarazada también, es eh, sí por una cuestión obviamente biológica eh, la población de familias lgtb a nivel mundial está constituida en un más de 80% por mujeres uh -huh. por una cuestión de eh, posibilidades económicas también Los, las parejas constituidas por chicos por así decirlo no son todos Ricky y martin como para alquilar un bienre <risa> que es un proceso costosísimo, mucho más difícil y demás. Pero sí, digo, en ese caso se adoptado. agrega la, la situación de eh, la complejidad que hay, en este caso, para adoptar en conjunto una persona. Exactamente, pero hay parejas de chicos que han adoptado, por eso le comentaba a tu compañero que había una pareja de uh -huh. chicos eh, con un nene adoptado. Lo que pasa es que ustedes habrán escuchado en los medios como se viene dando en estos días a Pepe Sibrián, por ejemplo, que fue un... Uno de los candidatos a la adopción Que jamás tuvo éxito justamente Por su franqueza Si hubiese uh -huh. quizás intentado adoptar Como una persona sola o soltera Lo hubiese logrado Pero bueno, esas fueron todas las... Eh... ...las temáticas que fueron surgiendo en el encuentro... ...yo no las llamo problemáticas... ...porque no creo que sean un problema, sino un tema. Uh -huh, uh -huh. Pero... Eh, Selva, me, me surgió esta duda... ...ayer estaba leyendo una crónica... ...que se escribió en el diario Ciudadano... ...a propósito eh, de este tema... Eh, ...y estaba pensando en cómo recibe... ...o sea, más allá del, del, del debate que se está dando... ...a nivel nacional... Eh, ...en cuánto la sociedad está preparada... ...para aceptar a familias que son diferentes... ...a las familias tradicionales... ...y estoy pensando en un testimonio que, que comentaba... ...una de las mujeres que participó este encuentro... De de cómo en el jardín de infantes o en la escuela eh, se va como dando a conocer que la familia que está llevando a esa chica allí es una familia que sale de la familia tradicional, digamos. ¿Cómo esto es? Por un lado, eh, puesto en, en situación, digamos, por eh, las familias homoparentales y cómo es recibido por las escuelas y por, por otros padres, ¿no? En relación a, a, por ejemplo, a cuando el chico empieza a escolarizarse o a entrar en contacto con otros chicos que a lo mejor no tienen la misma realidad. Yo te puedo hablar, eh, obviamente, eh, de mi caso personal. Uh -huh. eh, mi hijo tiene cuatro años, ya ha sido escolarizado en una escuela pública y no tuvimos ningún problema más. La opinión de la directora de su jardín nos sorprendió porque en la primera reunión de padres, y no refiriéndose a este tema, sino a una cuestión eh, que se dio en la primera reunión ya con el tema de género, porque el nene va a la sala Rosa, había niños varones, ...que su padre y él se oponían a que estén en una sala con, es, con ese color... Él, ...hasta dónde está el género vestido... Sí, sí. ...que en realidad el niño de cuatro años no creo que haya hecho esa distinción... ...pero bueno, eh, y la directora contestó a esto... ...que familia es con quien el niño vive... ...es un pequeñísimo avance... ...porque vos después tenés los formularios del Ministerio de Educación de la provincia... ...en los cuales en primer lugar eh, figura datos del padre... ...segundo datos de la madre... ...pero han agregado un renglón muy interesante... En el cual dice personas con las que el niño vive Chano. O convive Entonces ahí nosotros encontramos el espacio para introducir la otra figura eh, Muchas chicas lo han hecho tachando la, la primer parte del padre Pusieron uh -huh. madre y ponen los datos Te digo más o menos cómo se va conformando Con respecto al tema que vos citaste la palabra aceptación Yo creo que la aceptación es para otros ámbitos eh, más emocionales y más privados de la vida. Nosotros lo que estamos por lo que estamos luchando es por el reconocimiento de nuestros derechos. Por eso este hay que apuntar más hacia eso, porque somos todos contribuyentes, porque contribuyentes me refiero a, a la cuestión fiscal, porque tenemos derechos porque somos ciudadanos antes de ser mujeres y antes de ser lesbianas. Eh, o sea, hay una cuestión de de lucha de derechos de nuestros y de nuestros hijos que tiene que tener una vía de solución más rápida, todo lo que son cambios sociales es mucho más lento. Y no podemos esperar eso. Vos imaginate que si se hubiese esperado, hasta el día de hoy este, hay reticencia con el tema de las, por ejemplo, las familias ensambladas o de los hijos extramatrimoniales. Si se hubiese esperado el cambio social todavía habría muchísimas personas que estarían en desigualdad de derechos con respecto a los otros hijos, en familias ensambladas o en familias constituidas. Eh, que han tenido hijos extramatrimoniales yo lo comparo porque me parece en vulneración de derechos bastante equiparable y es muy parecido a cuando se dio la ley de divorcio y, y esa situación se, se saldó digamos o la de reconocimiento de hijos no naturales, pero otra cosa que quisiera decirte es que el tema de las leyes eh, la exigencia de leyes es la de matrimonio la de filiación y la, da, la de adopción justamente porque hay muchos modelos de familia y no todo el mundo se quiere casar uh -huh. Eh, también hubo un testimonio de una chica transexual que ha tenido su hijo, tiene una hija de una hija de 16 años, este, y dio toda una serie de testimonios con respecto a la aceptación que fueron fabulosos porque han tenido muy pocos problemas. En realidad yo creo que es más una cuestión de postura política de determinados sectores conservadores de la sociedad, que están diciendo que la sociedad no está preparada o no está de acuerdo y no es tan así. Eh, Selva, yo con respecto a esto Quería hacerte una, una última pregunta Por lo menos de mi parte Porque eh, en un primer momento Vos contabas que hubo un testimonio eh, de, una de una pareja Que um, eh, contó su caso Que después vino un, un hijo ya grande Y que contó, contaban entre ellos Salió heterosexual ¿no? Y que un poco la, la, la, se demostraba la sociedad que los no, Según lo escuchaba en tu relato Que los, la, las, las familias homoparentales No criaban gay eh, Digo, de alguna manera... Esto da cuenta de que todavía falta un camino importante por recorrer, si sí, hay supuesto. que demostrar eh, esto, porque si en todo caso se criaran, eh, las familias homoparentales criaran gay, ¿cuál no, fue, sería no, el problema? No, no, no, por supuesto. O sea, eso fue como una especie de nota de color eh, sí, sí. humorística, porque como es la, el tema de la constante presión que recibimos por parte de los medios, por parte de... De, sobre todo de los medios No sé si vieron anoche el programa del señor Mariano Grondona, por ejemplo No, no tuve Estaba Esteban Pablon que es el vicepresidente de la federación Es como que en, el, en, en la cuestión del masiva hay la necesidad de demostrar eso Nosotros no tenemos ninguna intención de demostrar nada Es más, si nuestros hijos salen gays O hay muchísimas familias en otros contextos mundiales En Estados Unidos, en España De hecho se pasaron dos este, películas en el encuentro Que eran de encuentros muy parecidos a este En otros lugares del mundo Con otra infraestructura económica Por supuesto el nuestro fue bien Sudaca sí. este, Pero no, obviamente La elección sexual es algo que tiene que ver Por eso luchamos con, por el reconocimiento de los derechos humanos Es algo que está implícito eh, y, y concreto en esa cuestión Pero eso fue una nota de color que las chicas decidieron Es más, nos reíamos entre nosotras diciendo me salió como si fuese un bizcochuelo claro, ¿sí? claro, claro. nada más que por las cosas que a las que hemos sido sometidas en cuanto a preguntas por ejemplo y vos no tenés miedo de cómo va a ser tu hijo o sabés cómo va a ser tu hijo a lo que yo siempre respondo y vos sabés cómo va a ser el tuyo claro, o sea claro. ciencia de futurología no sabe, no podemos ni nos interesa hacer, uh -huh. son otras las cuestiones que hay, que luchar hay una cuestión de vulneración de los derechos que es lo básico todo lo demás es anecdótico y nos prestamos a que a que la gente si quiere pregunte porque para mí hay dos cuestiones que están complicando mucho esto, esto esta historia que una es desconocimiento y temor y la otra es morbo. Claro. Selva, un gusto poder charlar estos minutos y bueno, ojalá que sigan realizándose los encuentros y bueno, y sacando estas conclusiones y que pueda seguir avanzando el tema de, de, de los derechos. Eh, un gusto y hasta la próxima, hasta cualquier bueno, momento. Muchísimas gracias, estoy a disposición de ustedes para cuando quieran. Muy bien. Hasta luego. Selva Sánchez, de Familia Somos Parentales, se hizo el primer encuentro, decíamos, este en primer encuentro nacional, este fin de semana aquí en Rosario, y los resultados lo contaba eh, recién con, con los puntos más importantes de esa reunión. La marca de la almohada.